Aprende a utilizar todas las herramientas que te ofrece Adobe Illustrator. Conoce cómo crear iconos a partir de formas básicas, manipula imágenes vectoriales, crea ilustraciones tomando fotografías como base y aprende a exportar para diferentes formatos. Este curso contiene 26 videos con un peso de 1.14 GB y un archivo tipo zip descargable con un peso de 56 MB. Si tienes problemas con algunos videos presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.